Me presento, aquí les habla Nico, eh, Nico de Suse, que ustedes, algunos de ahí me deben conocer, que, que compartimos ya varias eh, movidas y experiencias, marchas y todo en La Plata. Eh, eh, hace un año y medio que volví a vivir acá en, en Tandil, mi ciudad natal, eh, y, y desde que volví eh, empecé a, a encontrarme con un par de amigos Eh, que me hice acá, y, y empecé a, a, a juntarme con el Frente de Acción Disidente. Eh, yo además soy diseñador gráfico, fotógrafo, eh, eh, performan, eh, ¿qué más? Eh, de, de todo. <ríe> Hoy hay que hacer de todo. Nico, eh, ¿cómo, ¿cómo es volver al lugar de donde una es? Eh, y empezar desde la incidencia cómo es volver eh, al pueblo, digamos eh, ya siendo super marica, digamos y eh, la verdad eh, que tiene esos dos polos, viste de, de, fe, de felicidad <risa> y a la vez de, de pánico <risa> eh, tiene eso eh, ese, esa satisfacción también de, de, de que a veces el, el boca en boca se hace más rápido, viste sí y eh, pero a la vez eh, está todo más rígido, eh, la sociedad es más rígida. Eh, y, y bueno, creo que es una buena manera de empezar a, a invadir los pueblos <ríe> y empezar a, a, a desarmar, a que esté todo centralizado en, en las capitales, ¿no? Claro, de una, ciudades. sí, sí. Eso es, eso es un lindo trabajo. Está muy bueno eso. Eh, como un poco descentralizar lo que es capital y poder empezar a a habitar otros espacios. A eh, hacer focos, claro, que al, al vecino al, al, al que vive en la misma ciudad que vos también le está pasando lo mismo. ¿viste? Sí, que también es otro mundo. Eh, las ciudades por ahí también. pensamos que está todo resuelto y después, no sé, volvemos a nuestros lugares. Ah, y... Sí, sí. Por más que la, la calidad de vida en cuanto uh -huh. a naturaleza sí. y demás eh, tenga sus eh, sus privilegios, digamos, y demás, eh, eh, no dejan de pasar... Eh, posibilidades. ¿no? Y, y por eso por ahí lo importante de organizarse va. Lo pienso yo así y te lo transmito, capaz que no, pero digo, hace un año y medio volviste y ya estás empezando a organizar la primera marcha. Ah, sí, no podía estar... <ríe> sí. Contanos un poco cómo fue la organización de la marcha, cómo empezó. La organización de la marcha eh, mira, en principio tuvimos eh, mucha motivación de hacerla el año pasado. Eh, arrancamos haciendo actividades Eh, festejando el Día del Orgullo el, el justamente el año pasado, ya casi hace un año eh, eh, y ahí empezamos a, a formar este frente, Frente de Acción Disidente eh, por el cual eh, empezamos después a, a, a reunirnos a conocernos, porque la verdad que ven, veníamos todos de distintos lados digamos, la mayoría de los integrantes son de, de partidos políticos y partidos estudiantes y Y también eh, individuales, ¿no? Yo no, no, no milito en, en, ningún, en ningún partido, pero tam, pero este espacio fue como el encuentro. Uh -huh. eh, y y la, la realidad es que íbamos a hacer la marcha el año pasado y no fue como... Éramos muy optimistas <ríe> en cuanto a tiempos y organización, pero... Eh, Y, y este año decidimos como abrir convocatorias, decir, abrir la asamblea para más eh, organizadores. Claro. Y la verdad que se ahora es como participamos no solamente frente eh, sino un montón de, de partidos y claro. agrupaciones. ¿Por qué? ¿Viste que en capital la marcha es en, a fin de año? ¿Por qué la deciden hacer en, en junio? Eh, por esto por esta misma experiencia que tuvimos el año pasado, de que la planteamos hacer en noviembre, diciembre, y empezamos a ver que en un fin de semana se hacían Mar de Plata, el otro claro. se hacían en La Barriga, la otra se hacían en La Plata, la otra en, en Capital, y no podemos acudir a, a ir a todas. <risa> no nos da el cuerpo. Eh, en un principio hicimos eh, un par de, de, de movidas para poder viajar a la de capital, y después hicimos de, estamos yendo en contra de de lo que estamos eh, creando acá, ¿no? Hay que no, descentralizar también, ¿no? A, a lo que pasa acá. Sí. Eh, así que decidimos hacerla, digamos, en, en esta fecha, eh, por una cuestión de, de organización, no se pudo hacer el, el 28 mismo, eh, que es la fecha de Stonewall, eh, mm -hmm. sino le hicimos una semana antes. Claro. Eh, Nico, eh, me llama la atención que se llama Disidente y Diversa. ¿Tienen un debate sobre eso o es casual? ¿Cómo? ¿Tienen un debate sobre que se llama disidente y diversa o es casual? Eh, no, eh, realmente como salió por parte de este grupo disidente que, eh, digamos, por esto mismo de ser eh, eh, activistas y participantes de, de otras militancias, pero eh, dis, eh, teniendo una disidencia, ¿no? Sobre eso. Eh, no, eh, fue... Fue dentro también de, de la discusión de las, de las asambleas, eh, porque eh, digamos no creemos en, en que solamente el, digamos, eh, tuvimos, es más, creo que la bandera va a decir Marcha del Orgullo, nada más. Ah, bien, bien. No tuvimos como el, el cierre de, de, de, de este ese tema, debate, pero... De una. Eh, es a, eh, abrir a, a todo lo, todo lo, lo que está acá eh, sí. tapado, no